Gracias, chao, Dios lo bendiga un montón. Fue d i c a d o para todos, los muchachos. Para toda nuestra República Argentina: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Chaco, Corriente, s Formosa, todo el sur argentino, Chubut, e u p e a Río Negro. Para toda nuestra gente, con todo nuestro corazón. Gracias a todos los fanáticos, Dios lo s bendiga un montón, muchachos, gracias. Gracias por hacerte e e s t o e s c u m b i a s de la Argentina para todo el mundo. Gracias, la r e b a n d i c i a en exclusivo. Chao.